Tartagal fue elegida uno de los territorios del Chaco sudamericano para visitar y hacer en parte el proyecto Chaco Rangá. Es un proyecto que consiste en un viaje cultural del, al corazón del Chaco sudamericano. La delegación de hermanas y hermanos originarios y criollos está compuesta por más de 50 personas que arrancaron el viaje desde la provincia del Chaco desde principios de este mes. La experiencia a conocer y compartir fue nuestra emisora y el centro cultural de la mujer indígena Litania Prado, donde funciona. a nuestra radio. El objetivo de este gran recorrido de un mes de duración es visitar los territorios sagrados de nuestra población nativa, reconocer la propia historia, esa que nunca se cuenta, y encontrarse con los habitantes de cada lugar. Lía Colombino, trabajadora cultural de Paraguay, nos contaba su tarea específica en este recorrido.